El tema, per exemple, de les categories ha generat força debat i ha estat un tema així com si havíem d'establir de noves categories, sobretot amb el tema de sexe gènere, si havíem de tornar a categoritzar tenint en compte la limitació que això pot generar o, o deixar aquest tema com obert. Treballar el tema de la resolució alternativa de conflictes, l'expressió corporal, el cos i d'altres. Y las sexualitats más vinculadas al plaer, no tan al gris y a la ría del país, sino víctima de la más plaer. Mm -hmm. También como otras interseccionalidades, ¿no? Habían dicho, la como por ejemplo las otras partes de inequidades de poder, como qué tiene que ver el género con raza con contexto económico con clase ¿no? con otras categorías también que interactúan para la exclusión y sobre todo también fue, fue lo, lo, lo, ¿cómo, cómo la tradición del feminismo descolonizador no también es como creo que un contenido que ahora hace como mucho falta y más y más aquí exactamente Estoy pensando que habéis hecho un listado de, de contenidos que serían interesantes que apareciesen en, en, en recursos relacionados con el tema del género. Uh -huh. Y ahora yo me estoy preguntando eh, sobre los criterios, el trabajo que se puede derivar de aquí, el siguiente trabajo como los criterios que se pueden utilizar Para, para evaluar de alguna manera si si este, si los contenidos independientemente de, si, de que traten el de tema del amor romántico o de homofobia o de lo que sea mm -hmm. relacionado con temas mm -hmm. eh, de género ¿qué criterios nos, nos indican si un material es apto o no apto? ¿me explico? Mm -hmm. ¿Sí? como que sería el siguiente paso o algo así no sé si estáis de acuerdo, Diego. O sea, sé sí que hemos hablado de, por ejemplo, el tema del tiempo. Si... si es un taller de dos horas, pues a nivel de contenido no vas a trabajar lo mismo que si es algo que más continuidad para poder hacer un buen acompañamiento con el vídeo. Y un criterio en ese sentido sería eh, que los tiempos estén bien acotados algo así. No. O sea, en, tiempo, ¿En, en, relación, el... en relación al contenido. En relación al contenido va a estar un contenido con, o sea, con mucha, mucho material en dos horas ¿no? entonces no puede ser. y esto a veces no se tiene cuenta ¿no? uh -huh. bueno, un, un matiz y una pregunta el, el matiz es para ha surgido el tema de la, de la lógica ABC que como he posado, que ahorita no es meu que es de l'EDA pero, pero que, que, que yo no me tan tanto al... al el contingut potser, no sé si, si està bé sinó el fet de, de com ens relacionem amb el, amb el grup i amb les seves necessitats. És a dir, per, per mi el l'engany aquí està fer creure al grup que s'hi fa determinada cosa i després un altre aconseguirà determinat resultat. És a dir, que cada persona i per tant cada personatge del grup té un temps, té un propi rellotge i que està atent a les necessitats i els rellotges del, dels grups des del punt de vista facilitador i facilitador és molt important, no per sortir d'aquest engany. No és per matis d'això, perquè no sé si sí, et clar quan l'havia I amb la pregunta, eh, crec que val per continguts i per altres coses, però encara no ha sortit i és un, és un tema que també ens hem plantejat sovint, que és el tema de si hi ha d'haver continguts específics per treballar amb persones socialitzades com a noies i continguts específics per treballar amb persones socialitzades com a nois, que també per la metodologia. Nosaltres hem fet una aposta per treball sagradar en la guia i després un mòdul intergenerari, no? però és un tema que no ha acabat de sortir eh, i que normalment normal. ah. és una, una, una, una, una... Bueno, com a pregunta. N'han no? d'haver continguts específics per a les persones socialitzades com a noies i per a les persones socialitzades com a nois, i en valdria per la metodologia, també. Jum. Jum. Jo diria que el debat és poc. Pau, que s'ha de ser un màster. Perquè en el de continguts, nosaltres hem estat molta estona Sí, la gent sobre les 60 no? La dinomia la dona, no, que agregim més categories ¿no? que les creiem o això és el que generalitza, va? Sí, yo lo que entiendo es que una propuesta, por ejemplo, de trabajo de trabajo separado eh, no tocaría el modelo dicotómico. Mm -hmm siempre y cuando justamente lo hagas con ese propósito, de decir, no, es que nos separamos para trabajar el cuestionamiento de esas categorías, ¿no? Un así, y no, de no, es que son contenidos para las nenas y contenidos para las nenas. Hay una, no, es cierto, que como un pasado paralelo o, o un pasado de lo ¿no? que no trabaja a nivel de chicas y lo Salen tanto de su visión sobre ellas mismas como su de los chicos, y, luego una, pues, y los chicos por su lado, y luego una pues tan común de, los, de ambos grupos donde se debatan ¿no? las conclusiones que Y si salen cosas pero muy, aquí, muy mucho más íntimas y diferentes. O sea en, Por ejemplo, en masculinidad, la, la, la, la, al final lo que no quieres tampoco es eso, ni segregar ni caer en lo dicotómico, pero es verdad que cuando abres espacios de reflexión propia, sobre todo en intersecciones con sexualidad, Eh, y como homoerotismo, etc., eh, tener espacios específicos para personas que se realizan o se construyen como hombres o como mujeres, sí te abre posibilidades de un trabajo más profundo, eh, pero claro, ahí tienes que tener claro que no te vas a quedar nada más ahí, que vas otra vez a establecer espacios de, de, de construcción conjunta también después, ¿no? Y también, perdón, algo que al final todo esto para que no tiene que ser bien, para que sea más fácil relacionarnos entre todos, ¿no? es decir, conocer a quién lleva tu actitud al otro, ¿no? Si tú haces una actitud, del otro, pues, a qué deseas ser humano, nos se va a sentir, si cómodo, incómodo, ¿no? Pues, eso también tiene que ser el objetivo final, ¿no? Para relacionarnos todos mejor. Y tal, eso que creas son distancias, eso de querer ser más por encima de otros y la guerra y todo eso. Pues, Yo estoy totalmente de acuerdo, o sea, a mí eso me cambia siempre como la, la, ¿no? de, la Como la, puede ser anecdótico, ¿no? Y si en un grupo, por ejemplo, tienes un, un niño transgénero, ¿no? Claro, tipo de cosas, ahí puedes tener no, un no sé, de conflicto, ¿no? De, y yo para dónde voy, ¿no? O sea, ahí es como, que trabajo un día con uno y otro día con otro, porque en realidad socializado como hombre, pero... Pero me interesa más lo que digan las otras porque yo me siento Y luego, no sé, no sé, verdad, y y luego las chicas no sé. cuestionan también y por qué tú aunque te sientas como mujer, pero vuelven al esencialismo, pero tú tienes un pene, entonces tú no puedes estar en este espacio. sale para todos lados. O sea, la sale para la todos lados. O sea, si se, la ¿no? sí, se dan esas situaciones, ¿no? De decir, pues bueno, también es un tema". Eh, nosotros trabajando con con grupos segregados, ha habido chicos que no respondían a, a la masculinidad hegemónica. Tampoco se sentían transconstruales o transgénero. Pero iba a pedir es, también, trabajar con las chicas, por ejemplo. Y, y, sí, sí, es un común también. Yo creo que lo hemos vivido todos aquí en la clase, sí. en algún momento. Eh, a punto el, el tema del tiempo, aunque eso estaba recogido ahí en esta... Mm. Y también esta pregunta, ¿no? eh, ¿contenidos Eh, específicos para chicas, para chicos y ¿Sí, no, como se debate también que, que está aquí para evolucionar. Y hacia muy práctico la vez he dicho tú sabes Establece criterios para de los contenidos, pero luego, hm, uh -huh. por tener un contenido con el título amor romántico, pero qué criterio estableces para decidir si uh -huh. ese contenido es adecuado, o ¿no? O cómo tratas amor romántico? Pero uh -huh. Sí. Sí. ¿Creéis, ¿no? ¿creéis que sería ahora me viene la pregunta ¿eh, ¿qué sería pertinente hacer criterios para cada tema? ¿qué es que estás diciendo tú? Para, ¿por ejemplo, amor romántico, criterio tal? ¿o un plan en general? bueno, apunto como pregunta yo <risa> creo que es más pragmático que sean sí, criterios generales si, no, pues si sí, no nos vamos a morir sí, sí. <risa> Que porque a la que llegue un material y que esto lo metemos al banco de recursos vale, pero ¿qué tema trata? busquemos los criterios específicos del tema quedar, después los metodológicos de y después nos vamos a quedar en el banco se acabó la vida se acabó la vida yo tengo que decir yo tengo que decir no, estaba pensando que, que igual, no sé si si contempla como criterios, pero que sí que a veces en la, en la propuesta concreta para trabajar el amor romántico hay una serie de recomendaciones en la introducción y una serie de, de comentarios en, en tanto las actividades como en el, como en la posible evaluación de las actividades, como temas de alerta, de lo ¿no? que eso ya también se hace, no solo en la que hemos hecho, varias, ¿no? hay como criterios de... Tener en cuenta que yo creo que ya son para los temas concretos, uh -huh. igual ya serían un poco a veces. Sí. Y si no, pues está bien que tengas feedback de, he probado esto y me ha pasado por aquí, igual estaría bien incorporar.